...respecto a eso, vamos a hablar unos minutos con Diego Camargo, que es concejal de la UCR. Diego, buen día. Mauro, de Radio Carmeste, saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buenos días. Gracias por llamar. No, por favor. Gracias por atendernos un ratito. Bueno, eh, contanos por qué no, no quedaron satisfechos de la información oficial que dio la municipalidad respecto a la obra de la semipeatonal y también de la Plaza San Martín. ¿Qué plantean desde la oposición en el Consejo? Sí, lo que planteamos es algo creo más que obvio, que el municipio ha divulgado un comunicado público informando cuántos adoquines pusieron, cuántos plantines recambiaron, cuántos metros de baldosa cambiaron y no dedicaron ni un renglón a lo que la gente quiere saber en definitiva, que es cuánto costó la obra, tanto de la que denominan semipeatonal eh, como de la supuesta remodelación de la Plaza San Martín. Entonces me parece que no es que la información está incompleta, sino que directamente no hay ningún tipo de información al respecto, y esto lo estamos esperando, no de ahora, sino desde incluso antes que se ejecute la obra, que venimos pidiendo los presupuestos de la misma. Entonces, me parece una tomada de pelo la información que divulgaron, casi una provocación a la ciudadanía, que no, no conoce lo que el Intendente hizo gastarle a la Municipalidad para, para esta obra, que no es prioritaria, que es simplemente una cuestión estética y que no, para mí no correspondía encauzarla en este momento con una ciudad aún en emergencia sanitaria. Lo dijiste así al pasar una supuesta remodelación de la Plaza San Martín. ¿Ustedes consideran que no se remodeló la plaza? Nada, le cambiaron un par de plantines y pusieron unos bancos, pero lo que acá falta es, eh, digamos, no, no me interesa discutir si la obra está bien, está mal, si es linda, si es fea, sino si era el momento o no era el momento, y la verdad que me parece que no. Eh, solamente sabemos que se hicieron dos llamados a licitación pública eh, para adquirir determinados materiales, uno por cerca de 200 millones, y el otro era el propio anuncio de la obra, que eran 365 millones, la del trazado de la semi-peatonal que denominan, y después no hay ningún tipo de información sobre qué ofertas se presentaron, a quién contrataron, cuánto costaron las cosas que compraron, y a su vez, por fuera de esos casi 600 millones, tenés todas las contrataciones directas que hicieron, licitaciones privadas, concurso de precios, bueno, todo un montón de otros gastos que indudablemente deben haber efectuado, pero que no hay ningún tipo de transparencia sobre cuánto fue, ni cómo fue, ni responden los pedidos de informe que hemos hecho, porque... Más allá de que ahora esto trascendió por, un, por una publicación en redes sociales, desde ya que hace meses hemos hecho las presentaciones formales para adquirir esta información, veremos si ahora se dignan a, a responder. Y ustedes, más allá de los pedidos, eh, eh, ¿saben más o menos cuánto se pudo haber gastado la municipalidad o pudo haber invertido la municipalidad en estas dos obras? No, no, no lo sé. Si sumo las licitaciones, es de 600 millones para arriba pero ese para arriba es, es un amplio margen, porque la verdad que no, no sé por el, el volumen de los trabajos que se hicieron, la cantidad de materiales que se intercambiaron, eh, a su vez los profesionales que se contrataron, tanto para esta obra de remodelación como para otras, el municipio viene contratando discrecionalmente a una paisajista, la contratan sin ningún tipo de procedimiento de selección, sino que simplemente dicen que es eh, especialista o que tiene cierta especialidad en el trabajo que realiza, que tiene que ver con el trabajo con plantas autóctonas, y así la vienen contratando no solo para esta obra, ya trabajó en el Parque Lineal, ahora, según trascendió, estaría trabajando, asesorando en una remodelación que están haciendo en, el, en la plaza o parque que está ubicado en Avenida Perón y Calle Quiroga, en el barrio Intihué, eh, entonces falta mucha información como para yo tener una estimación medianamente certera de lo, que, de lo que se gastó. Y aunque pudiera yo estimarlo, lo que corresponde es que se informe fehacientemente cuál fue el gasto efectuado. Uh -huh. eh, ¿Y esto puede derivar en algún pedido directamente en el Consejo para que vaya alguien a, a explicar a algún funcionario o por ahora va a quedar solamente en pedidos que han hecho formalmente a través de notas? No, no, no, ya hemos hecho pedidos en el Consejo Deliberante, no para que nadie asista, yo no quiero que nadie brinde ninguna explicación, quiero que muestren los números y los papeles, de eso se tratan los pedidos de informe, y ya están formalizados desde marzo en adelante, y hasta ahora la respuesta brilla por su ausencia. Uh -huh. Esperemos tener algún tipo de, de novedad en breve, si no tendremos que seguir rastreando boletines oficiales, lo que pasa es que estos vienen muy retrasados, tampoco está toda la información porque a veces en el boletín oficial figura el contrato a fulanito de tal, pero no dice cuánto se gastó, o sea, hay información que no está completa por el tipo de publicación que se hace en, ese, en, esa, en esos boletines. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene que saber cuánto costó este capricho del intendente. Tampoco soy muy esperanzado en el tema, porque estamos esperando que nos respondan el pedido de informe que se aprobó en el Consejo Deliberante. O sea, le está el intendente debiendo una respuesta al consejo en general no a la oposición en particular respecto al parque caídos en Malvinas cuando instalaron el el símil crucero, crucero ahora general Belgrano claro. todavía no respondió a eso así que imagínate que la peatonal vaya uno a saber cuándo se digna a responderlo eh, en un contexto de año electoral se mezcla todo y también puede interpretarse una cosa para un lado y otra cosa para el otro. Eh, esta situación, si se sigue generando así, ¿cómo imaginás la segunda parte del año en el Consejo Deliberante? No, la cuestión viene discutida, lo que pasa es que el, el intendente no muestra los números, no, no está abierto al diálogo, no busca el consenso, entonces... Eh, ...directamente busca imponerse... ...el ejemplo de la semi-peatonal... Es, ...es claro porque él ni siquiera la mandó para debatir en el Consejo... ...sino que la aprobó por resolución... ...y después con la obra ya en marcha... ...la mandó para que se ratifique... ...entonces digo, esa es su mecánica... ...así que no, no avisoro yo cambios, ojalá me equivoque... ...pero me parece que la, la cuestión va a seguir... ...digamos, tensa como hasta ahora... Eh, ...y después, bueno, hay cuestiones... Que, que son sobre hechos pasados, como la peatonal, que para mí no es tal, porque en realidad de semi-peatonal no sé qué le ven. Eh, la gente camina por la vereda como caminaba antes, lo único que no hay es lugares para estacionar, pero los autos siguen circulando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, no sé dónde está la parte peatonal. Para mí sigue siendo... Simplemente se, se han, han, eh, ensancharon las veredas, se quitaron los módulos de estacionamiento, pero de peatonal no tiene nada. entonces eh, estamos discutiendo sobre obras pasadas, digamos. El futuro, no lo sé. Y, pero también puede ser que en algún momento decidan cortar esas calles para que la gente camine. Eso puede llegar a pasar. Capaz que no pasó todavía. Pero bueno, por ahí hay que tener un poco de paciencia. Sí, puedo tener paciencia para la peatonalización. Lo que no podemos tener más paciencia es para la que muestre los números. Porque ya los gastos ya fueron efectuados. Habrá algún compromiso por cumplir pero ya está todo documentado, quiero creer, entonces eso hay que mostrar. Después, si cortan el tránsito o no, eso se podría llegar a, a esperar. No sé si habrán hecho algún tipo de estudio o algún análisis de mercado para justificar que ahí una peatonal va a traer beneficios o no, comerciales, porque el beneficio es estético, seguro que trae, está linda, pero hay que ver si valía la pena, sobre todo en un contexto, repito, de, de emergencia sanitaria, y si uno contrasta los números... El otro día veía que la provincia anunció la construcción de un centro de salud en el barrio Santa María de la Pampa, Sí. con un presupuesto de la licitación, después hay que ver cuánto termina costando, pero el presupuesto de la licitación, que es por estos días, es de 600 millones de pesos. Entonces, decime vos si no habría otras prioridades para que Santa Rosa destine sus fondos, que son escasos, porque en este contexto... La municipalidad siempre tiene fondos escasos por por definición, pero en este contexto general más aún. Entonces despilfarrar dinero en esto para mí no tiene ningún tipo de sentido. Pero, pero Diego, bueno, el... digo Diego <risa> digo para no mezclar todo, eh, un centro de salud habitualmente y es una cuestión casi que legal lo tiene que hacer la provincia, no la municipalidad. Sí está bien, pero el municipio tiene 40 consorcios sin hacer calles intransitables por doquier, sin ir más lejos, anoche pasaba por calle San Luis y calle Ferrando, atravesando empleados de comercio como para el lado del Butaló, o volviendo respectivamente, y es totalmente intransitable, parece zona de guerra, eh, hay vecinos que han cumplido al 100% sus obligaciones particulares en consorcios que integran, y no tienen el asfalto, no tienen las cloacas, tienen que contratar atmosféricos porque... Eh, se le llena el, el pozo y, y el municipio no les cumple con, con el servicio de cloaca y además de todo eso estamos en emergencia sanitaria eh, explotó el otro día una cañería ahí en, que ustedes lo trataron en, en la radio el tema de la EB2 Mendoza perdón, y EB, Estieven la, la, la EB1 perdón la EB1 en Mendoza, en Mendoza y Estieven incluso se armó un, una discusión pública entre la provincia entre, en realidad entre el intendente y el, el ministro de Obras Públicas Pública Publica y Política y, Sí, sí, pública y política. Y lo del centro de salud lo decía como un ejemplo para saber qué se puede hacer con el costo de lo que valió la peatonal, por lo menos. Pero tenemos infinidad de supuestos que el municipio debería atender con prioridad. El, el, la peatonal debe haber costado por lo menos tres colectivos cero kilómetros del EMTU. Y tenemos un transporte público con unidades en estado deplorable. No me refiero a las nuevas, obviamente, esas ocho que compró el municipio con fondos provinciales y no a las otras entonces hay un montón de prioridades para destinar recursos públicos es complicada la mano va a venir esta, esta segunda parte del año sobre todo en el Consejo Deliberante desde la oposición están planteando más o menos lo que vienen planteando pero siguen sin respuestas de parte del municipio eh, gracias Diego Camargo por tu tiempo con Radio Kermes si quedó algo por decir más vale que te escuchamos no, no, creo que me he podido expresar Así que agradezco a Kermés, como siempre, y te mando un saludo, Mauro. Diego Camargo, concejal de la UCR, de la oposición dentro del Consejo Deliberante, pidió que Dinapoli muestre los números de la semipeatonal, pero dijo que está linda. Radio Kermés. Silabanca. Sí la banca. ¿Sabés lo que va a pasar si dolarizamos los salarios reales?